Tienen que quedarse acá, bueno, la verdad es que procedieron de muy mala manera. Todavía los tienen acá, los compañeros están en estado de shock, están pasándola mal. Eh, es una falta de respeto. Recién ahora volvieron a llamar para decir que, bueno, que primero que se tenía que hacer cargo la salita y ahora que bueno, que ahora va por ahí, recién ahora van a llamar a, a, a destrucción para que tomen declaración y nuestros compañeros siguen acá en este estado con la situación que han pasado y que es eh, incierto lo que lo que sucede en, la, en las próximas horas, digamos, estamos acá sin una respuesta con el cuerpo de nuestro compañero ahí que no sabemos qué va a pasar en el centro número 2. La del Guayaquil, la selva no te ha olvidado Tu alma guaraní, perdura en el suelo amado Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelva a tarar tu voz secular Es la misma que ayer, echar a volar al Pueden comunicarse 11.50, 12.35, 11, 89 o a las redes. Gabriel Fernández, la señal medios sindical o radiográfica. Julio Ruiz, Juan Nieves, Walter Rabinzo, Teresa Graciela Alfieri, Diana Maggi, Adito A.P., Diego Martín Ruiz Díaz, Carlos Zaira, Jorge Luis Reinich, Héctor Suárez, Claudio César Orellano, que nos acompañó hace un ratito evocando ¿eh? a Ramona Galarza. En la producción se encuentra Omar Zanarini, en la operación técnica está Nehuen Guzmerotti. Agradecemos a todos los amigos que nos acompañan siempre y, por supuesto, muy especialmente la Federación Gráfica Bonaerense, a la Corriente Federal de Trabajadores y a la Unión de Músicos Independientes. ¿Por qué no usas carro?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 Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. Temperatura mayor a 37.5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato del gusto. Acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gob.ar/unidadesfebriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. La buena lectura ilumina. Patria Villera, Teófilo Tapia y la Villa 31. Historia de una lucha a pasos del microcentro porteño. Por Demián Confino. Ediciones SICUS. Director, Juan Carlos Manuquian. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar Seguimos en la señal. te conocí, correntinita el bote de labios color rubí, mi pena se hace canción, cuando te quiero soñar. 1921, ¿qué significa Miguel Barrios para vos Ramona Galarza? Contame. Bueno, Ramona Galarza, eh, en el lugar de... Eh, que mi salud y mi cariño de siempre, y para nosotros hoy es un día eh, para la corriente y la región de tristeza, porque Ramón Agalaza era sinónimo de la música regional y la cultura, no solo de la región guaranítica, que es el chamamé, sino de la mujer que asume el desafío de llevar nuestra música ya en los lejanos años 60, eh, cuando se iniciaba el gran auge del folclore, eh, siendo ya joven y conocida en corrientes eh, a Buenos Aires. Es un, nuestra banderada, es la novia nuestra del Paraná, y al mismo tiempo la música de la, eter, eh, eh, la cantante de la eterna juventud en todos nuestros eh, festivales, que, en el cual más allá de que ella vivía en Buenos Aires participaba eternamente, este permanentemente. Así que para nosotros hemos tenido dos golpes grandes en estos últimos dos meses, que fue el paso por supuesto nunca van a morir porque dejan su enorme legado y el país Julian Siri y ahora Ramona Galarza tal vez los dos más grandes abanderados que teníamos y que tenemos de los últimos 40 años este de nuestra región este llamo guaranítica del Mercosur, ¿no? Que uh -huh. tras tantas heridas Corrientes Estamos hablando con el Barrio, pensador nacional, eh, un hombre de América Latina y especialmente del sur. Eh, Miguel, eh, ¿y qué es el chamamé? ¿Qué es el chamamé? Si lo tuvieras que describir, si lo tuvieras que narrar, ¿por qué se ha afincado tan hondo en el corazón popular? ¿Qué significa? ¿Qué se siente ser parte de esa cultura? Eh, ¿Qué es el chamamé para vos? Bueno que chama a la música y del que llega a las venas y a la arteria de nuestro corazón es un sentir es un, una especie de sentirlo al corazón y abrazar Por el amor de hermano, porque da ganas de abrazar, es sinónimo de solidaridad, es sinónimo de valentía, es sinónimo de hospitalidad, es el vínculo con los sagrados. El chamamé, en el fondo, eh, más que una música correntina que es una especie de malversación de la historia del chamamé, es una música que la han traído los jesuitas, es la música, del, para mí, del Mercosur. Eh, de lo más hondo del Mercosur, por ejemplo, Artiga era banderononista. Eh, okay. y, y, y también en las misiones, los grandes coros de las misiones que estaban en Yapeyú, que era la capital de las misiones en un momento determinado, actuaban en los grandes eventos en Buenos Aires, el el el ejército sudamericano o el antecedente del ejército sudamericano que es previo a nuestro estado, que es el ejército jesuítico guaraní que descendía la colonia del Sacramento, se movía y se movilizaba a través del chamamé, que era, el acordeón era un órgano portátil, ...inventado uh -huh. por un jesuita de Tirol, Alemania... ...y que eh, vino a nuestra región... ...que está enterrado en San Ignacio... ...el famoso padre Antonio Zed... ...y Yapeyú está vinculado al mundo de San Martín... ...o sea, Yapeyú no es... Eh, eh, ...San Martín no es correntino... San Martínez era un hombre de las misiones y él tenía, evidentemente, un hilo de autoconciencia de ese origen, porque lo primero que pide, y eso está documentado por carta al triunvirato, es que le manden los, los, los idios de las misiones para que formen parte del crecimiento de la madera a caballo, y así fue. El gran el, el, el gabinete del ejército de San Martín y Oliver fue en eh, idio guaraní eh, Miguel Cepollá, y hay un, una de las unidades del regimiento de la manera de caballo que lleva el nombre de Miguel Cepollá. Bueno, ¿Desde dónde vienen las tradiciones? El primer gobernador, es una sí, cosa no. que no se sabe, de las Malvinas, una vez que asumió el gobierno del Río de la Plata la posesión del territorio, el útil con y lluvia que heredamos del Río de la Plata y que Martín Rodríguez manda el primer gobernador en 1820 para que asuma en las Islas Malvinas, no fue Bernet, sino un indio galerí llamado Pablo Areguatí, fue el primer gobernador de la Malina a partir de que ha subido asumió el río de se el, el río de la plata se convierte en provincia unida del río de la plata la claro. provincia unida del sur y fueron en los este, que acompañaron Artigas hasta el final en este discurso Miguel eh, a pesar de esas raíces comunes de las que estás hablando nos han fragmentado bastante, ¿no? Y han logrado que aquellas provincias unidas sean paisitos independientes. Evidentemente eh, han logrado eh, eh, eh, porque este, las burguesías comerciales fueron más fuertes que el interior profundo por su vínculo con Inglaterra Y este y eso hizo de que la tragedia más grande que sufrimos fue eh la guerra de la Trie infamia más llamada uh -huh. de la alianza en la cual no fue una guerra convencional como muchos creen de Argentina, uruguay Brasil contra Paraguay, porque todavía no estaban los estados consolidados. Y fue una verdadera guerra civil entre hermanos en la cual la diplomacia británica no podía permitir lo que llamó Vivian Tría en forma señal una democracia paisana e eh, industrialista como la de, que había fundado el doctor Francia, don Carlos Antonio López, y el mariscal, que eh, la tragedia histórica del Paraguay, ¿no? y claro, eh, claro. por algo Perón eh, se declara era general jefe general eh, activo del ejército paraguayo y ciudadano paraguayo y siempre sentía un gran orgullo porque decía que él era general del ejército más glorioso de la América del Sur. Eh, estamos hablando con Miguel Ángel Barrios.